El 31 de marzo de 1945, gran parte del castillo de Wewellsburg es destruido por las SS por orden de Heinrich Himmler. El castillo de Wewellsburg fue construido en su forma actual a principios del siglo 17 por el obispo Theodor von Forstenberg, pero el lugar en el pequeño pueblo de Wewellsburg había albergado varias fortalezas y enclaves militares desde el siglo VIII. Wewellsburg. En 1934, el líder de las SS, Heinrich Himmler, firmó un contrato de arrendamiento de 100 años del castillo. Después de eso, el castillo fue reconstruido y restaurado. El plan era que el castillo se convirtiera en una escuela para líderes en las SS, donde serían educados en historia, mitología, astronomía, arte y arqueología. La mayoría de las salas de estudio se construyeron juntas con la cocina, el comedor y la sala de invitados. También se construyeron casetas de vigilancia y cuarteles en el patio del castillo. Wewellsburg Plan 21 los planes para hacer de Wewellsburg una escuela de las SS no llegaron a buen término, sino que Wewellsburg terminó siendo usado para muchas otras funciones y se convirtió en un centro cultural para las SS. Varias expediciones arqueológicas se originaron en el castillo y la organización de investigación Anenerve tuvo su base aquí. Además, el castillo sirvió como lugar de reunión para hombres mayores dentro de las SS. Los planes futuros a largo plazo para el área alrededor del castillo eran excelentes, por un período de 20 años se ampliaría para convertirse en una sociedad completa donde los oficiales de las SS pudieran vivir con sus familias. El brote de la guerra, sin embargo, puso fin a estos planes. En marzo de 1945, las fuerzas estadounidenses se acercaban al área y la oportunidad de evitar que tomen Wewellsburg parecía necesaria. El viernes 30 de marzo, Heinrich Himmler emitió una orden al Obsturmfuhrer Heinz marcher para que destruyera el castillo y evitara que cayera en manos del enemigo. El día después del 31 de marzo se ejecutó la orden. Varias bombas fueron detonadas para volar los muros interiores y se encendió fuego en el interior del castillo. Grandes partes del castillo fueron completamente destruidas por el fuego y las explosiones. Solo dos días después, llegaron las tropas americanas. Además de la destrucción de las SS, el castillo había sido saqueado de objetos de valor por los refugiados y exprisioneros. Los soldados estadounidenses dieron vuelta el castillo en busca de documentos y objetos de valor sobrantes. Según testigos, entre otras cosas, encontraron la caja fuerte privada de Himmler. El contenido de esto aún no ha sido publicado por las fuerzas aliadas. Después de la guerra, Wewellsburg fue restaurado y hoy se encuentra en pleno uso como museo de propaganda antinazi incluida la exposición permanente La ideología de las SS y el terror. Dos cuartos redondos de la torre muy especiales en el castillo, aún permanecen casi intactos en la actualidad. Una de estas habitaciones, llamada Balaya, recuerda a una cripta donde en el piso hay un bajo relieve tallado. Doce pilares están erguidos alrededor de esta talla, y en el techo hay una esvástica con los brazos extendidos. Balaya. La segunda sala se llama Overgruppen für Saal. Esta es una habitación magnífica donde en el piso hay un gran sol negro veteado en el medio del piso. A su alrededor hay 12 arcos con ventanas. Overgruppen für Saal. El uso de estas dos habitaciones asombrosas es desconocido.